después vamos a volver a escuchar a el nuevo trabajo de los decadentes con Cacho Castaña que está realmente espectacular pero tenemos que cambiar de tema estamos ya en las once y cincuenta y cinco nos vamos a la información policial vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros buen día comisario eh, comisario inspector perdón buen día muchas gracias por atendernos eh. eh buen día a usted y a la audiencia Carlos bueno ¿Cuáles son las novedades de las últimas horas? Eh sí en en primer lugar, o mejor dicho, en horas de ayer, se inició una investigación por la falta de un cajón de herramienta de, de la empresa que está colocando la fibra óptica al costado de la ruta y que tiene un depósito alquilado en el asilo de anciano. Eh, se ha llevado a cabo eh, un registro en la, en la noche de ayer en la cual se incautó una escopeta en un domicilio en su Kia 3683 por una causa de abuso de arma y tenencia ilegal de arma de uso civil y también se inició la investigación del hurto de la bicicleta de tu compañera, Carlos, en el día de ayer. Esas serían las tres novedades ah, eh, sí. que se están manejando a partir de ayer. Claro, pues, sí, eh, le contamos a la gente, porque la gente no sabe nada, eh, sí, le robaron la bici a Moni, pobre. Bueno, seguramente, ojalá vamos a tener suerte. Eh, bueno, es, hasta Carlos. ahí las novedades Muchísimas gracias, gracias eh. a usted. Hasta luego Ahí estábamos con la palabra del de, comisario inspector Darío Almendros Sobre las últimas novedades policiales Que nos tocaron a nosotros Las últimas novedades policiales No sé si quiere agregar algo ya a la nube Usted, pero tiene el micrófono abierto Y yo por algo vivo en la nube, acá estas cosas no suceden <risa> Cuando lo, que es, lo que es de uno es de uno Y eso se respeta